les hablamos de otro asunto, porque a mes y medio del debate sobre el estado del municipio, las quejas de abandono por parte de los vecinos del Camp Delch seguirán estando muy presentes no solo por las escasas inversiones que reciben, sino por el sentimiento de independencia que desde hace décadas existe en pedanías como el Altet o Torrellano. Precisamente esta tarde la Asociación de Vecinos del Altet ha convocado una asamblea para poner de manifiesto los motivos por los que se quiere la independencia. Bajo el lema Una ilusión, una necesidad, se ha convocado a los vecinos de la pedanía a esa asamblea a la que acudirá un equipo de televisión española del programa Comando Actualidad con el objetivo de hacerse eco de las reivindicaciones del Altet. En la convocatoria aparece una larga lista de todos los servicios públicos que no tienen, como un centro de mayores, un centro sanitario abierto las 24 horas y con especialidades, escuelas infantiles de 0 a 3 años. También se quejan de sufrir calles sin asfaltar, con poca iluminación, falta de seguridad, de limpieza y por el ninguneo institucional, dicen al quitar el nombre del Altet al aeropuerto. Y en la página de sucesos les contamos que la policía local ha denunciado ante Sanidad una explotación ganadera. ...por tirar restos de animales muertos a un barranco... ...la unidad de medio ambiente fue alertada por vecinos y senderistas... ...ante la aparición de varios cadáveres de corderos... ...en avanzado estado de descomposición... ...en un barranco de la pedanía de Altavix... ...los agentes comprobaron entre los restos... ...la identificación electrónica de los animales... ...lo que permitió localizar la explotación ganadera... ...y una vez allí comprobaron varias deficiencias... ...e infracciones en sus instalaciones... El propietario se enfrenta ahora a multas que oscilan entre los 660.000 euros y a la suspensión temporal de su actividad entre uno y cinco años, ya que la ley prohíbe abandonar los animales muertos o moribundos. Estos deben entregarse a gestores autorizados. Por otro lado, la Policía Nacional ha detenido a dos personas por estafar más de 52.000 euros con las obras de reforma de una vivienda que nunca acabaron. Los arrestados de 29 y 36 años, tras iniciar los trabajos con tres meses de retraso, solo tiraron tabiques y retiraron parte de los escombros del piso, pese a cobrar gran parte del dinero pactado. La víctima denunció en comisaría que había realizado 13 transferencias a los acusados por más de 52.000 euros, pero no atendían sus llamadas y tampoco habían vuelto a aparecer por la obra. La investigación sigue abierta para localizar otras posibles víctimas. Y esta no ha sido la única estafa que hemos conocido, y es que el Ayuntamiento ha detectado un intento de estafa a partir de un correo que suplanta la identidad de concejales, en concreto, en este caso, del concejal de contratación el delito ha salido a la luz cuando uno de los proveedores contactados se extrañó de las peticiones que se hacían desde el correo electrónico y lo puso en conocimiento así que el concejal ha denunciado el caso en comisaría y tras varias investigaciones resulta que no es el único caso. Distintos ayuntamientos de todo el país han detectado intentos de estafa con el mismo modus operandi. Los presuntos estafadores, con información obtenida ilícitamente gracias a la suplantación y a través de la plataforma electrónica estatal de contratación, remitían a las entidades facturas con números de cuenta distintos de los que pertenecen a los proveedores para así recibir ellos los ingresos que no les corresponde. Cerramos cerramos la crónica de sucesos y les hablamos que más de la de protestas porque más de 400 ilicitanos se concentraron el pasado sábado. Por la mañana, en defensa de la cruz en el Paseo de Germaníes. Es la segunda concentración que se lleva a cabo tras eh, anunciar el equipo de gobierno que va a remodelar la plaza y va a retirar esta cruz por ser un símbolo franquista. El Partido Popular fue uno de los que apoyó esta concentración, al igual que Vox y Ciudadanos, y que estuvo organizada por la Plataforma Ciudadana creada para defender este elemento. El Partido Popular destacó el éxito de esta nueva protesta que tuvo como objetivo exigir al Gobierno de coalición, peso y compromiso que no derriben la cruz en el Paseo de Se Escuchamos a Claudio Guilaver del Partido Popular. Porque 80 años después de que terminara la guerra, la radicalidad y el sectarismo de Partido Socialista y compromis hacen que quieran derribar esta cruz. Una cruz símbolo de la unidad, del perdón y de la reconciliación que se dieron nuestros abuelos y que nosotros no tenemos ningún derecho a deshacer. Y hablamos de otra concentración. Como cada 25 de mes, la Plaza de Baix volvió a ser epicentro de la condena contra la violencia machista. Las personas que asistieron ayer a la concentración entre los que se encontraban los concejales de Igualdad y Educación mostraron su repulsa ante una lacra que solamente en lo que llevamos de año ha dejado 12 mujeres asesinadas y 10 menores huérfanos. Cambiamos de asunto, les hablamos del Día Internacional de la Tierra. Se celebró el viernes para poner de manifiesto la necesidad de seguir cuidando de nuestro planeta. Es frágil por los graves problemas mundiales del cambio climático y sus implicaciones ambientales, sociales y económicas que ya estamos sufriendo. A nivel local, se organizaron actividades durante este fin de semana con tal fin. Entre ellas destacan pues, las jornadas que han comenzado en la antigua central hidroeléctrica construida hace 100 años junto a la presa. Unas instalaciones que se han convertido en un aula de la naturaleza para divulgar con diversas actividades la riqueza ecológica e histórica del pantano, que sigue esperando a su declaración como paraje natural municipal. También destacan las visitas guiadas en el Club de Galvain, donde los visitantes observan plantas, animales y rastros de fauna propia, según explicó en el programa Entre Amigos la coordinadora del Club de Galvain, Ángela Lorca. Y la concejal de Medio Ambiente, acabamos de escucharla, Esther Díez, ha señalado que siguen esperando la aprobación de la Consejería de Transición Ecológica para ampliar aún más la zona de protección del Claude Galvain. La escuchamos. Vamos en ampliarla y por eso estamos ya en esa fase final en la que la Consejería de Transición Ecológica eh, tiene que autorizarnos esa ampliación de, de la zona de, de protección, de toda esa zona de amortiguación, que eh, garantice que el clon no sufre una presión urbanística directa. Por tanto, desde todos esos ámbitos, eh, lo que queremos hacer es poner en valor y salvaguardar eh, nuestro paraje natural municipal, que, como digo, es además eh, un, un punto clave en la biodiversidad del municipio. Y el Museo de Pusol, que este mes dedica su vitrina temporal temática a los álbumes de Cromos, eh, pues, eh, protagoniza la siguiente noticia. Estos álbumes fueron muy populares entre el público infantil y juvenil y se convirtieron en una forma de aprendizaje complementaria a los que se aprendía en el colegio en una época en la que se vivía con uno o dos canales de televisión y sin estar pendientes del teléfono. Seguimos avanzando, atrás en este relato informativo, atrás hemos dejado las vacaciones y la festividad de San Vicente y esta semana tenemos la Feria Andaluza, que ha cortado al tráfico desde hace una semana al paseo de la estación y ha restado más aparcamientos a la zona centro, porque el recinto de casetas ocupa parte del solar de Candalix. La Feria Andaluza, además de las casetas que contarán con actuaciones todos los días hasta el domingo de madrugada, tiene las atracciones en el paseo de la estación. Hemos entrevistado a su presidenta, Ángeles Masogosa, quien nos ha dado detalles de algunas de las actuaciones en directo que eh, comenzarán a partir del jueves. Es muy ilusionados de poder, de poder volver. Tenemos muy buena acogida, como sabéis, de la Feria de Andaluza. Eh, tenemos actuaciones este año, que es una de las cosas que yo hice hincapié para que en el centro de, del recinto hayan actuaciones para que, con 500 sillas para que todo el pueblo pueda verlo gratuitamente. Estarán actuando Isma Bernabeu el primer día, el segundo día actuará Pura Sangre, sábado, el tercer día tendremos a Chasquío y luego el primer día para la elección de nuestros cargos, que será el jueves, a partir de las 8, que se inaugurará la Feria El Alumbrado, será la elección de nuestros cargos». Y la Feria del Libro, que por primera vez se instaló el sábado en la Plaza de Baix, fue todo un éxito por la gran afluencia de público que registró y las ventas que se pudieron llevar a cabo con firmas de ejemplares de autores conocidos y destacados en el panorama literario nacional. Antonio Bazán, estuviste allí y realizaste un directo con lo que pudiste hasta oler, sentir el éxito de esta feria. Totalmente, desde las primeras horas de la mañana a las 10 ya estaban abiertos los puestos y el público en las casetas comprando libros, no mirando, sino comprando y pidiendo la firma de los grandes autores como Víctor del Árbol, como José Luis Ferris, que estuvo también con su... Eh, Con su historia sobre Miguel Hernández, o con su biografía, eh, con la su más. Biografía, completa. exacto. Uh -huh. ya la ha he hecho varias veces y en esta uh -huh. ocasión vamos <ríe> sí. rehaciendo poco a poco. La ha completado, la ha completado. En definitiva, dice. muchos artistas locales, Spido uh -huh. Freire también, eh, Nativel Preciado, eh, fueron muchos que fueron la pasión de todos, con talleres, con muchas cosas y un ambiente extraordinario en la Plaza de Baix. Un ambiente que se repetirá próximamente en próximos años y seguiremos teniendo una buena feria del libro. Pues eso mismo es lo que dice el concejal de Comercio, Felipe Sánchez. Pero si te parece, vamos a escuchar a nuestra compañera Yanire Perona, porque ella estuvo allí y esta es la crónica que nos trae hoy. Buenos días. Pues sí, Ros, buenos días. El pasado sábado, Día de San Jordi, se celebró la Feria del Libro por primera vez en la Plaza de Vais, de 10 de la mañana a 10 de la noche, y tuvo una gran acogida porque miles de ilicitanos pasaron por la plaza a celebrar el Día Mundial del Libro, pudieron comprar al 10% de descuento libros de todos los géneros y acompañados de las tradicionales rosas, en las casetas instaladas, ocupadas por catorce librerías de la localidad y por la Asociación Escritores en su Tinta. Además, con la presencia a lo largo de la jornada de los escritores como Espido Freire, Carlos Fidalgo, Benjamín Prado, Nativel Preciado, los ilicitanos Eduardo Bois y Olga Mínguez, los alicantinos José Luis Ferris, Mariano Sánchez Soler y y Víctor del Árbol, entre otros, que fueron obsequiados con una pequeña escultura de la Dama del Che y un disco con la música del Mystery. Y como decía, a lo largo del día firmaron sus obras, ofrecieron charlas y conferencias en los dos escenarios que se habilitaron para ello. Y además, Ross esta casa, Tele Elch, estuvo allí por la mañana. Yo bajé por la tarde y he de decir que hubo muchísimo movimiento. Los más pequeños además pudieron disfrutar de esta feria con talleres de Magia, manualidades y cuentacuentos inspirados en el universo de Harry Potter. En definitiva, una iniciativa que ha sido muy bien acogida por la ciudadanía y visitantes de alrededores y pues esto dará pie a que los próximos años se vuelva a celebrar. Escuchamos ahora al concejal de comercio, Felipe Sánchez, que también estuvo allí presente. Hay que recalcar que para muchos de ellos incluso es la primera vez que han podido participar en esta feria de, del libro y nosotros desde la Concejalía de Comercio estamos muy satisfechos de cómo se está desarrollando toda la jornada con la gran alta participación de ciudadanía asistiendo. ...podemos contabilizar miles de personas las que han pasado ya eh, por aquí... ...nos están comentando también los libreros que las ventas están yendo muy bien... ...y los autores que están firmando libros ejemplares... Eh, ...tanto los locales como todos los autores que han venido de, de, de nivel estatal... Eh, ...están quedando muy satisfechos por la asistencia que están viendo... ...por el interés que hay entre, la, entre los licitanos e licitanas por el libro... ...y bueno consideramos que, que, que va a ser eh, al final de la jornada una fira de San Jordi para recordar y para tener, tomar como ejemplo para futuras ediciones. Hablamos de otra feria que también fue un éxito, la que se celebró en IFA, el Salón del Manga, triunfó este pasado fin de semana. Su edición de este año registró lleno total de público. Colas para entrar eh, se pudieron ver en la primera jornada del sábado por la mañana, sobre todo de muchos jóvenes de toda la provincia que acudieron atraídos por el universo del manga y la cultura japonesa. Esta edición registró numerosas actividades como los concursos de cosplay, conferencias, talleres o conciertos. Como novedad se presentó un escenario dedicado a la gastronomía, que gustó, donde diferentes cocineros y restaurantes colaboradores compartieron con los asistentes los secretos de la cocina japonesa en diferentes talleres y ponencias. Y Antonio, volvemos otra vez a tu trabajo. Es que estás en todas partes porque hiciste doblete este fin de semana. Es que si hablamos de libros y de deporte, a mí me encanta. Bueno, pues sí, vamos a hablar ahora. Hemos hablado de la Feria de San uh -huh. Jordi, hiciste ese reportaje en directo y del domingo pues, te tocó hacer la retransmisión de la carrera 10K, la de los Rotaris Club Polo. ¿Qué te parece si José Antonio González nos cuenta de forma resumida Lo que fue la carrera, tu programa. Un éxito, eh, la carrera. <risas> Y el y también el resumen de José Antonio. Venga, vamos, vamos. Hola, muy buenos días. Elche volvió a vibrar el domingo con la séptima edición de la 10K Rotary. Cerca de 1200 corredores participaron en esta prueba solidaria que arrancó y finalizó en la pista de atletismo Manolo Jaén. Se trata de una edición que pudimos disfrutar a través de y que pasa directamente a la historia porque los atletas José Ignacio Jiménez y Cristina Juan Torres batieron los récords de la prueba. El valenciano se llevó la victoria con un tiempo de 29 minutos y 28 segundos. El circuito ha sido la verdad bastante rápido con sus características un poco climatológicas que era que hoy los primeros cinco kilómetros eran un poco con el del viento y había que tener un poco las fuerzas guardadas para en el segundo cinco mil poder soltar todo. Y... Por su parte la corredora lecitana Cristina Juan Torres del Club Juventud Atlética de Elche fue la primera en categoría femenina con un tiempo de 34 minutos y 32 segundos superando también el récord de la prueba. Pues sí, era la primera vez que corría esta carrera, ya que era la primera vez que era homologada, cambiaba el circuito, era más rápido y efectivamente ha sido un circuito muy rápido, muy ameno, muy chulo porque había gente animando, me ha gustado mucho además en mi ciudad, entonces tenía familiares animando, gente conocida del grupo de entrenamiento. Cabe destacar que esta ha sido la primera edición en la que la carrera se ha disputado homologada por la Real Federación Española de Atletismo. El pistoletazo de salida lo dio este año la leyenda del boxeo Kiko Martínez y la prueba ha contado con la participación de diferentes personalidades de la ciudad, como el alcalde Carlos González. En ese sentido, el presidente del Rotary Club Belche, Ilice, Jesús Valero, destacó la gran organización y el fantástico ambiente después de un año de parón. Este año hemos retomado y la verdad que estamos muy contentos porque estamos cerca de los 1.200 participantes y la verdad que es un lujo con el día que nos hace hoy. Resaltar también que, como siempre, la 10K Rotary volvió a tener un gran fin solidario. En esta ocasión, el dinero recaudado será destinado para equipar un aula para la formación de niños con escasos recursos de la asociación local Conciencia Habla su presidente, Gorka Chazarra. Pues el objetivo es ese aula digital para poder dotar de iPads, de una pizarra digital a ese refuerzo escolar que hacemos todas las tardes en la sede de Conciencia T. Y al que se han sumado también pues, los refugiados ucranianos que están llegando a la ciudad de Elche, para los que estamos haciendo esos talleres de español. Además, el concejal de deportes Vicente Alberola también estuvo presente en la prueba. Un éxito rotundo, total. Eh, los corredores se han volcado, incluso hasta este año como hemos homologado el circuito hemos tenido un buen número de participantes federados, oficiales, que vienen a realizar sus marcas para que cuenten en su ranking En fin, la séptima edición de la 10K Rotary Elche fue todo un éxito en organización y participación y quedará para la historia porque se batieron los récords tanto en categoría masculina como femenina Hasta luego Bien, Antonio, pues esta es la crónica de la carrera 10K que retransmitiste en directo y en la que pues, pudiste poner en, en valor ¿no? todo lo que se vio reflejado en esa carrera. Totalmente, además una carrera que ha sido homologada por primera vez con lo que el año que viene, yo creo que cuando veamos a los tanzanos venir a esta carrera a correr, querrá decir que estamos ya en un buen nivel. En cuanto ellos llegan es que porque hay que hacer buenas marcas y hay buenos premios. Bueno, pues vamos a seguir con más noticias dentro de ese ámbito deportivo porque Elche no se olvida de quienes han sido un referente y un ejemplo de superación en sus disciplinas deportivas. Por eso, desde la pasada semana, las pistas del Polideportivo de Altavix llevan el nombre de figuras ilicitanas como Maravilla Sansano, Silvia Soler o Enrique Cervera. Nos lo cuenta nuestra compañera Marga García. Muy buenos días. Buenos días, Ross. A partir de ahora, los cuatro campos de fútbol, la pista multideportiva y la de tenis del Polideportivo de Altavix, también conocidas como pistas del KM, llevan el nombre de seis figuras del deporte local. Seis ilicitanos que han tenido un papel esencial en la historia del deporte en Elche y que la ciudad les recuerda en este renovado espacio. La pista polideportiva recibe el nombre de Maravilla Sansano, la exjugadora de fútbol sala. Mientras que la extenista Silvia Soler pone nombre a las pistas de tenis como no podía ser de otra manera. Los campos de fútbol de césped natural y artificial ya cuentan con el nombre del que fuera entrenador de fútbol juvenil desde 1969, Enrique Cervera. También del expresidente del Elche Club de Fútbol, Diego Quiles. Y de nombres destacados de la historia del club Franjiverde, como Miguel Quirant. Y el fallecido Emilio Esteban, un buen momento para realizar los homenajes por el periodo que vive el deporte en Elche con los triunfos de muchos de sus deportistas y también del Elche Club de Fútbol. Por cierto, un polideportivo de Altavix que terminó hace un año su transformación integral para crear una nueva ciudad deportiva. Se ha llevado a cabo una actuación de más de un millón de euros que ha permitido la remodelación, embellecimiento Y adecuación de este gran espacio con la construcción de dos campos de fútbol de césped artificial, un nuevo acceso que conecta el polideportivo con el barrio, la reforma del vestuario y la mejora de la iluminación, además del nuevo vallado perimetral, la optimización de la pista multideportiva y la certificación FIFA de los campos de fútbol de césped sintético. Y recordamos a otro ciudadano destacado de Elche. Ayer la Basílica de Santa María se llenó de familiares, amigos y conocidos para despedir al arquitecto ilícitano Andrés Juan Fuster Maciá, y falleció a los 86 años de edad el pasado domingo tras una larga enfermedad. En su funeral, sus hijas destacaron la pasión de su padre por la cultura y las tradiciones de una ciudad en la que contribuyó a su crecimiento urbanístico, dejando su impronta en muchas de las edificaciones y transmitiendo a su familia el valor del trabajo, los estudios, la honradez y la amistad. Juan Fuster deja un legado de creatividad urbana para Elche y a su viuda, Manolita Selva, uno hogar que fortaleció con una educación por las artes y las ciencias que supo dar a sus cinco hijos y a sus trece nietos. Desde Teleelch, nuestro más sentido pésame. La Glorieta, con Rosmari Alonso y Antonio Bazán. I was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 Los hermosos adultos serían creciendo de un een buena ay has que calmas un poco este temporal aunque ven a algo de música ligera porque me siento ik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 ...un 27 de mayo de 1420... ...y pues me ha tocado a mí ahora... ...estar en este terreno... Y ...no podía defraudar... ...los aleros de tus antepasados... ...y ahí estamos... ...concretamente... ...después de, de estar en una... ...una pausa muy importante... ...porque no, no teníamos interlocutores... ...en Madrid, ningún sitio para poder... ...razonar, hacer algo sensible... ...pues...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 Y, ya, y hoy ya está en Madrid, donde se reúne esta tarde mañana el, el Consejo de Alcomer, donde aprobará eh, la transferencia 18,8 hectómetros cúbicos hasta uh -huh. 18,8 hectómetros de ajúcar al Vinalopó.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 Le he dicho que en el futuro el libro del Juco Arbinalopó, que se está terminando por los, do, por los profesores Giro Cina y Antonio Rico se presentará este otoño en el, en el Pleno Municipal de Eche ha dicho que sí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 Inquietudes y soluciones a, a ahora, aunque sean tarde, pero, pero ahí ya se hablaba de estas cosas. Pues gracias por poner en valor el debate público. Gracias. La Glorieta, con Rosmaria Alonso y Antonio Bazán.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 Piles y bateries, acumuladors, zikotets elestrodomestics, CDs y DVDs. Localitza el teu mini punt net més pròxim. Els veuràs situats a Carrus, Mercat Central, Passeig Germanies, Centre de Congressos i Plaça Castella. mini.net punt mesa Més a prop. Més fàcil. És un missatge de UT Elts i Ajuntament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 en Opel sabemos que prefieres escuchar que el equipamiento... Sí, sí, está todo incluido de serie. ...a escuchar que... Bueno, se podría incluir. Ahora en Opel puedes tenerlo todo con la edición especial Opel Design and Tech. Llantas de aleación, pantalla táctil, cámara de visión trasera. Sí, sí. Con todo este equipamiento incluido y excelencia alemana de serie. Más información en Opel.es. Opel Grupo Marcos. Diez minutos quedan para llegar...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 This may